la zona cero. Esto ya lo he vivido, no sé cuántas veces ya, casi todas las semanas me pasa. Mm. Cuando empezamos el monográfico, que sí. Claro, claro. Bueno, pues, no, no. habíamos hecho este monográfico eres? ya. No no habíamos hecho ya. No. Bueno, pues de eso hablamos esta noche, precisamente del déjà vu o déjà vu o la expresión Silvia Casasola francófona Parisina. Ahí estamos eh, discutiendo Si es ID total Si es un vu, Un UI Entonces pues cada uno más o menos Ya sabemos por dónde por dónde va El, el, el tema La traducción En, eh, o la expresión, el fenómeno en eh, castellano vendría a ser algo así como, esto ya lo he vivido yo es decir, sucesos eh, que ocurren eh, que experimentamos en el día a día mm, no sucesos extraordinarios sino eh, los acontecimientos propios eh, de cada día y tenemos una sensación, cuando mantenemos una conversación cuando vemos a alguien, cuando mm, pasa cualquiera de las cosas que ocurren a lo largo del día la sensación es, yo esto ya lo he visto o yo ya lo he vivido Hasta un... Hay diferentes encuestas. Eh, Carlos, eh, Jesús, uh -huh. no os he dicho ni siquiera buenas noches. Ah, buenas bueno, noches. Buena noche, sí. No, pero ya lo habías dicho antes, como son de ya vi. Hasta un 60% aproximadamente de las eh, personas confiesan haberlo tenido. ¿no? Yo creo que todo el mundo. Lo que pasa que eh, es una sensación bastante más fuerte que lo que acabas de escribir, lo que acabas de escribir le pasa a todo el mundo, la sensación de que bueno, que eso ya lo has hecho, te ha ocurrido. Pero el auténtico de yavío el de ya sentido el de ya visité, porque como luego veremos hay diversas variantes que no son exactamente la sensación de, de que se ha sido testigo, experimentado previamente algo que sin embargo es nuevo, sino que hay algunas variaciones que a los a los psicólogos les ha llamado siempre atención hasta el extremo de hacer categorías ligeramente diferenciadas. Pero el, el de llave auténtico exige eh, una sensación muy fuerte de que lo que acabas de ver ya lo has vivido. O sea, es una sensación profunda, es decir, que lo tienes que notar. No es la, la clásica sensación de, de probabilidad, mira, esto me suena, esto... No, no, tienes que notar, como decir, bueno, esto ya lo acabo de vivir o lo he visto. Una sensación eso es muy poderosa. Que, claro, eso es lo que realmente le ha ocurrido aproximadamente al 60% de la población o más. El, el déjà vu en realidad que es una paramnesia al fin y al cabo es una variante de, de sensaciones psicológicas que luego veremos que tienen todo tipo de explicaciones relacionadas con, con trastornos de la memoria o con las características nuestras de, de la forma en la que nosotros creamos la realidad pero que sin embargo tiene también explicaciones de carácter parapsicológico que también creo que deberíamos de mencionar. Es un término relativamente reciente, puesto que fue acuñado por un investigador psíquico francés, emil Boerac, que nació en 1851, murió en el siglo XX, en el siglo pasado, en 1917, y que le incorporó a un libro que se llamaba El futuro de las ciencias psíquicas, que se basó en un ensayo que le había escrito mientras estudiaba en la Universidad de Chicago. A partir de entonces, decir, el la descripción del fenómeno que él analiza eh, quedó era tan original y quedó tan tan bien explicada que desde entonces eh, se ha mantenido con la palabra francesa que utilizó él, que es precisamente esta de déjà vu o ya visto. Claro, porque yo creo que a lo mejor gente es que tiene sensación que va a algún sitio y dice esto me suena que no haya estado aquí nunca y ahí puedes tener alguna connotación, ¿no? alguna referencia. Pero yo creo que lo que en un momento dado te puede quedar más exacto es, es pues si estás en una conversación. Esto es que esto ya es lo que me vas a preguntar ya lo, lo he estado viendo, o sea, es que ser perfectamente claro. en la conversación lo que vamos a tratar Claro, Silvia, me has dado la clave, porque muchas veces se mete dentro del mismo término de ya varias cosas que forman parte de lo mismo, pero no es exactamente lo mismo, no es exactamente lo mismo. De ya es ya visto. Uh -huh. Pero eh, hay veces cuando tú hablas con la gente que ha tenido esta experiencia, y seguro los cuatro que estamos aquí lo hemos tenido, hay veces que es las sensaciones de ya sentido o ya experimentado. Uh -huh. Con lo cual es una división dentro de ese déjà vu. El Pero otro... bueno, está dentro <coughs> del campo de la percepción, a diferentes <coughs> niveles. Es decir que, no sé si lo, lo que quieres decir es que puede haber diferentes fenómenos con diferentes explicaciones. Claro, exactamente. O sea, el déjà vu es un término genérico Que sirve para esto que voy a decir, que serían un poco las tres divisiones que habría que hacer desde el primer momento, sobre todo para que el oyente no mmm, se despiste demasiado y diga, ah, pues es verdad, todo se encuadra dentro de lo mismo a pesar de que no es lo mismo. Porque el de ya es lo ya visto, es decir, tú ves algo y dices, esta imagen yo ya la he visto a pesar de que teóricamente es la primera vez que lo ves. Pero hay otras veces que es la sensación de yo ya lo he vivido o yo ya lo he experimentado. Es decir, estamos hablando de una sensación ya mucho más experimental. La otra es la de ya he sentido. También tiene distintos mmm, palabras franceses. no El de ya vequí, el de ya sentí y el de ya visité. Visité es el de ya lo he visitado. Fíjate, es el del, el de ya lo visitado posiblemente sea el más espectacular. Mm. Porque si todos los demás son curiosos, esa sensación de que ya has revivido esa experiencia a sabiendas de que es la primera vez que has estado con esa persona en este lugar, el de ya visitado es una experiencia increíble menos frecuente, pero implica un extraño conocimiento del lugar geográfico al que vas, que se supone que es la primera vez que vas. Claro, pero ahí me pregunto yo. Es decir, entramos a en una casa y vivimos esa experiencia sí. cuando entramos en la casa de una persona a la que conocemos, pero que nunca hemos ido a visitar. Y, y entramos en el hall de la casa y al salón. Y decimos este sitio ya lo conozco. Bien. Pero eso quiere decir que la persona que sufre esa experiencia y que tiene esa percepción de que yo ya lo conozco la tiene en el momento de entrar en el hall y de ver el salón, es decir, en realidad después de haber visto ese hall y después de haber visto ese salón, ¿y es capaz de decir cómo es la habitación, una de las habitaciones de la casa, aunque todavía no haya llegado a ese punto? A veces sí, por eso, fíjate, me voy a adelantar un poco, luego hablamos de las distintas hipótesis y teorías que hay alrededor de esto para intentar explicar el déjà vu, pero en concreto, esto es un fenómeno curioso porque lo que tú estás comentando pasa, tú has puesto el ejemplo de, un, de una casa, ¿no?, Puedes conocer un salón antes o otra habitación antes de que la hayas visto y describirla antes de que entres. Bueno, eso ha pasado con países. Mucha gente, por ejemplo, esa sensación la tiene con Egipto o con algunas ruinas arqueológicas. Nunca ha estado allí, pero luego te es capaz de describir que en un lugar determinado ha habido algo que luego se confirma que realmente existió, pero que luego pues fue demolido o sencillamente ha dejado de existir como tal. Bueno, pues hay gente que sí tiene esa percepción. Y aquí entramos en uno de los aspectos casi casi ya más eh, parapsicológicos porque sería la reencarnación es decir, hay mucha gente que intenta explicar todo esto porque tú ya has vivido una experiencia anterior y por lo tanto en ese momento se desata unos recuerdos que tú tenías ahí olvidados dentro de tu subconsciente y justo en ese momento empiezan a aparecerse esos elementos geográficos que tú eres capaz de describir a pesar de que nunca has estado allí, sea una habitación o sea un país. Pero no podría ser que eh, más allá de la posible reencarnación eh, que habría que aceptar ya no solo un fenómeno extraño, sino dos fenómenos extraños. Claro, no, no, pues digo no, que... no podría ser que eso eh, se pudiera interpretar o explicar de la siguiente forma. Es decir, esa persona que ha viajado a ese lugar y que lo puede describir o que tiene unas sensaciones muy fuertes respecto a su conocimiento, que en realidad se en ese instante de llegar a ese lugar se estén ordenando en su cabeza, en su memoria, en ese universo lográfico que es nuestro cerebro toda una serie de informaciones eh, que ha leído, que ha conocido, que ha escuchado, que ha oído y que eh, al llegar Eh, a ese punto se ordenan y surgen como una catarata claro, con aciertos claro, o desafíos. Pero es que ya estás intentando dar una de las hipótesis para explicar esto, mm. que hay mucha controversia. Esa es la teoría la de la teoría de Jung. del holograma, para mí es la más sí. plausible y es la Ajá. que está más aceptada. Claro, la teoría pero de entramos ahora si quieres en detalle porque lo que estás adelantándote es a la explicación científica que incluso hasta se ha experimentado en laboratorio, uh -huh. lo cual se pero pensaba es que era muy difícil, que ¿eh? era muy difícil hasta sí. hace muy poquito. Mira, la teoría de Jung que es el año 52 que se llama sincronismo como principio de las conexiones, a Causales, uh -huh. que es un ensayo que él publicó para intentar explicar algunos fenómenos que habían sido detallados pues por escritores muy conocidos como el Hawthorne, que en un libro que tiene, que, tiene, que se llama uh, Our all Home, es decir, él describe un, un lugar que no conoce en función a una lectura, o sea, algo parecido a lo que tú has citado Eso también le pasa a, a Walter Scott en otro libro, se llama Grimandering donde citaba algo muy parecido, es decir, situaciones que venían a ser una especie de reconstrucción mental en función de elementos derivados de conocimiento adquirido previamente, bien por conversación, bien por lectura. Bueno, esto es importante porque Jung estableció una diferencia fundamental entre la, la diferencia del, del ya vivido, o sea, del ya besí o del eh, de ya visité, del lugar ya visitado, y lo hacía en función de la fuente de la sensación. Eh, Jung decía que el primero, es decir el, el, el de si, es decir el ya vivido, estaba relacionado con las ocurrencias y procesos temporales, en tanto que el, el de ya visite estaba relacionado con la geografía y las relaciones espaciales. Uh -huh. Si eso es así, y tiene toda la pinta de que puede ser una de las explicaciones más correctas que luego ha dado paso a la investigación que luego va a contar Jesús en laboratorio, es decir, aclararía uno de los problemas esenciales, que es que se trata efectivamente de un desorden de la estructura de nuestra memoria. Uh -huh. es, decir, es una construcción que nosotros hacemos en función... ...de algo que aleatoriamente nuestro nuestro cerebro recuerda... ...en el momento que hay algo que le dispara. Es como un disparador. Exacto. Fíjate que a propósito, antes de, de entrar Jesús en la, en la explicación... ...de ese ensayo, ese estudio en laboratorio... ...que a propósito de esto que decías, hay un eh, dato que me ha venido a la mente... ...como si ya lo hubiera vivido, ¿no? <risa> Pero eh, que posiblemente puede decir mucho de cuál es la dirección... En ...la que hay que seguir para interpretar este tipo de experiencias o todas o parte, porque estamos hablando de que son diferentes fenómenos un poquito encuadrados dentro del mismo, ¿no? ¿Tres veces eh, sienten más esta experiencia las personas que están habituadas a viajar que las que no están habituadas a viajar? el viaje, por ejemplo, viajar se recomienda a las personas con Alzheimer para potenciar su memoria porque eh, el, los contextos espaciotemporales hay que surgen repentinamente potencian también el uso del cerebro y el uso de nuestras conexiones y sirven como, como gimnasia mental. El hecho de que tres veces más se vivan estas experiencias en personas que están habituadas a viajar, tiene mucho que ver con la experiencia vital, con el número de memorias y de recuerdos que forman parte. Como de entre nuestra... los grandes lectores, es exactamente uh -huh. igual. Los lectores tienen muchísimo, las personas que leen mucho tienen más propensión a tener sensaciones de este tipo que las personas que no leen. Uh -huh. o sea, lo que está claro es que todo tipo de actividad cerebral intensa, el viaje que tú has citado, la lectura, decir o sea, incluso la conversación habitual, las personas que tienen más relación les ocurre con más frecuencia que los que viven aislados. O sea, es decir, muy probable que si tú fueras un eremita de las montañas del siglo VI ahí en algún lugar del Bierzo, pues probablemente jamás tendrías un día bien. Nunca. Porque, es decir, porque esa sensación exige el que tengas una enorme cantidad de contactos de tipo plural, de todo tipo, que es lo que te facilita que eh, tu memoria, que es capaz de almacenar una cantidad increíble de datos, genere originariamente desórdenes que tú asocias o que tu cerebro asocia de manera inconsciente a una situación que se te ha dado de golpe, pero que tu cerebro de repente cree recordar. O sea, no es que crea vivir, sino que piensa que lo ha vivido porque eso está descrito en algún punto de su estructura holográfica, como bien ha dicho Jesús. Porque ¿sabes? le suena. Es le suena, ¿sabes? Que fíjate, se han hecho no demasiados estudios, pero algunos estudios son bastante reveladores, un poco en la línea que tú estabas comentando, Bruno, es decir, se ha intentado analizar eh, bueno, los hábitos, las costumbres, incluso el comportamiento psicológico de las personas que parece que tienden a tener más experiencias de llave. Y una de las cosas, por ejemplo, de las pocas que se sabe, ¿no? todavía está es un terreno por explorar y por eso ¿no? lo hemos traído en este monográfico. Pues eh, ya pico se desconoce la causa, en fin, eh, se sabe, sin embargo, que las personas que tienen una tendencia progresista en sus ideas políticas experimentan con más frecuencia el déjà vu que los conservadores, <ríe> es decir, que aquellos que se aferran un poco más a, a ideas políticas conservadoras. Bueno, es curioso, ¿no? Otra de las circunstancias Esto eh, no, no te he dicho yo que lo dijeras sí. No, pero bueno, lo digo. Porque, porque, porque luego Con lo cual te incluyes entre los progresistas. Eh, eh, yo, yo lo tengo absolutamente claro, pero, pero aunque me encorra borrazos por eso, pero bueno. Bueno, pero esto de las circunstancias que se ha experimentado, ¿no? Es que a medida que avanzas en edad, vas teniendo menos percepciones de déjà vu. Es decir, entre los 15 y los 25 años, parece que es el momento más álgido donde, bueno, también es verdad que el cerebro se está formando y eso y luego explicaremos algunas de las explicaciones neurológicas para intentar justificar estos de Yahvé, pues bueno pues para de que puede entenderse dentro de ese contexto de que todavía el cerebro se está formando y de ahí que la sinapsis de las neuronas pues produzcan esta especie de falsos recuerdos eh, encardinados dentro de las teorías que se barajan. Bueno, y otra de las cosas, por ejemplo, es que suele suceder en entornos ordinarios y nunca o casi nunca en circunstancias excepcionales y sobre todo cuando uno está especialmente cansado. Uh -huh. Es decir, que normalmente dices, bueno, está soportando uh -huh. una situación de estrés y justo en ese momento es el déjà vu. No, no, suele ser la situación más cotidiana. A lo mejor cuando estás pidiendo la cuenta de un restaurante Exacto, sí. o cuando estás hablando con un amigo cuando estás viendo un programa de televisión. Y Hay... sin embargo, algunos... Eh más que psicólogos y ya psiquiatras, sí que han identificado o pretenden identificar estos eh, sucesos como una manifestación más del estrés. Claro, eh, si queréis un poco os hago eh, una, un resumen de las cuatro teorías que hay generales y luego os digo, uh -huh. de, de esas cuatro, la que creo que puede ser más factible Incluso habría cinco, cinco posibilidades. Pero bueno, ahora mismo habría como dos bloques muy importantes. Por una parte estaría el bloque vamos a llamarle científico, y el bloque paranormal. Dentro del bloque paranormal, eh, el extraño, las explicaciones que se dan de, de, del mundo de las paraciencias, entraría la reencarnación para explicar uno de esos eh, acontecimientos del déjà vu, que es el, el ya visitado, como te comenté antes, ¿no? Pero eso es una tendencia minoritaria para explicar eso. Las tendencias mayoritarias están dentro del campo de la psicología y de la psiquiatría, ¿de acuerdo? Bueno, pues dentro de ese terreno, es decir, en el... En el en el terreno científico en el que nos movemos y por dónde van los tiros, estarían cuatro teorías. ¿no? Y eso un poco expuesto por uno de los mejores especialistas en el déjà vu y de los pocos que han publicado un libro exclusivamente dedicado a este tema. Estamos al lado de Alan Brown, que es profesor de psicología de la Universidad Metodista de Dallas, en Texas. Bueno, pues él ha hecho un libro donde recoge todo tipo de explicaciones y siempre dentro del campo científico. Y para él hay cuatro, es decir, una de ellas sería la hipótesis del doble procesamiento. Me explico Según la cual la memoria tiene dos canales diferentes, uno para recuperar la información y otro la familiaridad, es decir, aquello que ya te resulta cotidiano. De acuerdo con esta premisa, el déjà vu tiene lugar cuando se activa el canal de la familiaridad pero no el de la recuperación de la información. Por lo tanto, es una especie de engaño. Casi siempre todas estas teorías están basadas en una especie de funcionamiento anómalo del cerebro que no nos damos cuenta, pero que se activa en momentos muy precisos. La segunda teoría es puramente neurológica. Se apoya en el hecho de que los enfermos de epilepsia tienen mayor frecuencia para experimentar estos déjà vu justo antes de sufrir uno de sus ataques. Entonces, bueno piensan estos investigadores que, que se pueden provocar este tipo de experiencias cuando se estimulan ciertas partes del cerebro con pequeñas descargas eléctricas. Así que todo lo ubican un poco pues en esas descargas eléctricas que funcionan en, en el mundo neuronal. Bueno, la tercera hipótesis es que el déjà vu está provocado por algo que en realidad hemos visto imaginado antes, es decir, lo que decíamos antes, a la, a aquellas personas que hayan visto más películas, hayan leído más libros, tienes almacenada mucha información y llega un momento en que eso se activa, se cuela un poco en el ese elemento, o sea, se acuela en el presente que tú estás viviendo una circunstancia y tu organ, tu cerebro lo reordena en función de recuerdos que están ahí almacenados y lo completa y diciendo, este es un déjà vu, pero todo en función de datos que ya tenías previamente acumulados. Y la cuarta hipótesis es la de la doble percepción. Es decir, a grandes rasgos creen estos científicos, los que la defienden, que en nuestro proceso normal de percepción de la realidad a veces se produce una, una breve interrupción, una especie de lapsus, que hace que algo parezca como conocido cuando en realidad no lo es. Es decir, es una especie también, ya digo, de funcionamiento anómalo. Bueno, pues a estas cuatro teorías, que por ejemplo esta última es la que se abona a Lambroune, eh, habría una quinta, que es la del holograma que hemos comentado antes, en la que yo creo particularmente que van por allá, digo, los tiros. Y por cierto, es la hipótesis actualmente más extendida, ¿no? La de que el cerebro memoriza los recuerdos de tal manera que cualquier detalle de una escena, un poco lo que decías tú, Bruno, al principio, cualquier detalle, un olor, Un color, un sonido, permite acceder a todos los detalles de la escena recordada, de tal forma que según el principio holográfico, de que todo está reflejado en cada una de las partes, pues nuestro cerebro reconstruye a través de ese olor, de ese sonido, reconstruye toda la escena. en es decir, es uh -huh. como si en cada célula de nuestra memoria estuviera recogido todos los recuerdos que tenemos en el resto del cerebro, es decir, como si estuviera un poco distribuido todos esos, todos esos recuerdos. Bueno, pues en cada célula estaría, y en cada neurona, estaría también recogida la totalidad de esos Eso recuerdos. Eso es interesante porque hay unos investigadores que consideran que el Leia V es la memoria de los sueños porque los sueños operan, eh, según ellos, eh, en función de lo que nosotros recordamos a largo plazo, de nuestra memoria larga o antigua, en tanto que nuestras vivencias cotidianas normalmente se hacen sobre la memoria de lo breve, de lo reciente. Eh, sería una explicación bastante curiosa, porque lo relacionaría con una serie de fenómenos, que no son exactamente el de los que hemos citado hoy, pero que tienen algún tipo de conexión, como por ejemplo el nunca visto, el casi visto y el espíritu de la escalera que es algo curiosísimo. Es más sí, que es muy curioso realmente. Bueno, el nunca visto sería justo lo contrario. Es decir, es no recordar algo que sabemos que tenemos que recordar que ocurre muchísimo a la gente. Uh -huh. Es algo parecido a la sensación esa extraña de esto yo lo he vivido porque sabes que lo has vivido, pero en ese momento no te acuerdas. Está relacionado con el casi visto, que es lo que habitualmente llamamos el lo tengo la punta de la lengua. Es decir, el que <risa> no te acuerdas. En ese momento no sabes cómo expresarlo. Y esa a su vez tiene un es, una especie de paso eh, siguiente que sería lo que los franceses llaman la, el espíritu de la escalera. Que es la sensación que tenemos cuando nos viene a la cabeza algo que nos tenía que haber venido un poco antes. Esto es para contar un chiste, pero claro, no. <risa> Qué pena no haberme acordado. Es justo cuando has que por el precipicio. No <risa> has el error, ¿no? Sí. Y he dado la C y era la A. Exacto. Justo cortel que habla azul en Belrojo, vaya hombre. Pero en el fondo, estos fenómenos que describes y de esta forma tiene que ver con la percepción. Que al final Exacto. seguramente hablamos de lo mismo en otra dirección. Sí, es, es la sensación esa que le pasa a todo ¿no? el mundo cuando se está durmiendo de que tiene un tropezón. Sí. O, claro, pues. o, o, por ejemplo, cuando a lo mejor te encuentras con alguien y dices eso yo le conozco, claro. pero ¿de qué? ¿de cuándo? ¿De, ¿de dónde? pero es que me suena no. muchísimo y no terminas de localizarlo y yo aparte os quería comentar, estábamos hablando siempre que el cerebro como que está preparado, que tienes acumuladas no. recuerdos y que a lo mejor de ahí, pues en el momento dado ¿no? buscas y encuentras y lo relacionas eso está muy bien para gente ya adulta pero para los menores de 15 años que también tienen esas percepciones e incluso algunos la tienen muy marcada no. ¿eso qué explicación dan? No, no, hay ninguna explicación ahora convincente. O sea, como ves, hay, cuando hay muchas teorías, es que señal no se saben, ¿no? de que no se ponen de acuerdo, ¿no? Sí. De hecho, eh, cuando hablábamos de que entre los 15 y los 25 años, parece que es el momento más álgido <coughs> donde una persona tiene más acontecimientos de este tipo, de, de ya vi, no quiere decir que los menores de 15 años no los tengan y ni los mayores de 25 no los tengan. Evidentemente, claro que los tienen, ¿no? Y cada vez se está averiguando más en este sentido. Las explicaciones casi siempre son de tipo, ya digo, psicológico y neurológico. Es decir, el cerebro se está formando y cómo siempre se parte de la base, sobre todo la teoría general, de que es un mal funcionamiento del cerebro es decir, que no coloca bien estas fichas holográficas que vamos acumulando día tras día es decir, cada día tenemos miles de experiencias de estas algunas de ellas somos conscientes y otras forman parte del subconsciente o que nuestro cerebro, bueno, por lo menos el mío es eh, limitado <risa> y bueno, pues se eh, tiene eso desordenado hasta que necesita ordenarlo y mientras tanto lo tiene ahí desordenado porque bueno, tiene que estar ocupado en otras cosas. Claro, exactamente o sea muchas de las aproximaciones que se están haciendo al déjà vu, es decir, aparte de esta teoría Eh, bueno del holograma, que yo creo que es un poco la más coherente dentro de lo, de lo que se sabe. no Es decir, que está, poco a poco la, la memoria acude a ellos en función de determinados estímulos que tú recibes del exterior. Pero otra de las aproximaciones, por ejemplo, que se ha intentado hacer al mundo del déjà vu, es catalogar estas experiencias como una falsa memoria. Uh -huh. Y entonces, a partir de ahí, claro, dentro de la falsa memoria, pues todo vale. Es decir, cualquier circunstancia de estar vale. De hecho... Y ahora, si queréis, lo comento un poco brevemente. De hecho, hay déjà-ví crónicos, porque hasta ahora hablamos del que déjà-ví es algo ocasional. Se dan en circunstancias muy cotidianas, pero es ocasional. No se le ocurrir todos los días, ni todos los meses, ni siquiera todos los años. Pero es que hay gente que tiene déjà-ví crónicos. Con lo cual, eso sí que le hace ser objeto de estudio en laboratorio y por ahí van un poco de los últimos experimentos que se están haciendo alrededor, sobre todo, de estas personas. ¿Y hay algún caso así más concreto? Sí. Uh -huh. Pues hay un caso, hay, hay varios casos. Lo que pasa es que los estudios que se están haciendo, y en concreto por la Universidad Inglesa de Leeds, todavía están como información. Es decir, ya se, se ha extractado ¿no? algunas de las conclusiones, y de hecho en alguna tertulia hemos comentado de este tipo de investigaciones, pero sí que están un poco en la línea de estos que sufren un déjà vu crónico, es decir, aquellos que constantemente tienen la sensación de estar recordando el presente, Entonces, bueno, uno de los el que lo está llevando, ¿no? El que lidera estas investigaciones es el doctor Chris Mullen, que ha contado uno de los casos sorprendentes y curiosos, casi, casi de película de ciencia ficción y casi de chiste, ¿no? Que es ¿no? como una atrapa en el tiempo, una cosa así. Sí, una cosa parecida, porque resulta que uno de los que va a la Universidad de Leeds, en eh, fin, hacen un, una especie de comunicado de aquellas personas que hayan tenido un déjà vu, pues son o sujetos potenciales para este esta investigación, este análisis. Y bueno, entonces, hay uno de los que va, y que ya digo que parece un argumento de película de ciencia ficción, porque el paciente acude la cuenta, ¿no?, el, ...ecude eh, a la consulta de, de un médico... ...por primera vez en toda su vida... ...y nada más sentarse... ...le dice directamente al, al médico que, bueno, que ha venido por ir, porque total, él ya le sobra, porque como ya tiene el recuerdo de haber estado allí, de lo que hablaron y de lo que le va, le, le va a contestar. <ríe> pues total, ir, ir para nada, ¿para qué ir? Para ir para nada, dices, ¿dónde haría? Pero bueno, como, Eso día la como viste el anuncio de, <ríe> sí, que, que, se de <ríe> que piden a gente que, que tenga experiencia desde ya vi, este es uno de los de Crónico, ¿no? De, bueno. Pues bueno, yo me siento aquí, pero ya sé lo que usted me va a decir, yo ya sé lo que le voy a contestar y sé por dónde me voy a ir. <ríe> y, y, y aún así el médico dice, bueno, venga, tenga usted la paciencia de contarme el caso. Bueno, pues esto es un ya bueno. crónico entonces claro se aburren porque ya saben lo que va a ocurrir ay Dios que esto ya lo he vivido que nos quedamos sin tiempo Jesús vaya Carlos hasta luego está horrible un talle vi crónico ¿eh? te imaginas sí, sí. que ya sabes lo que va a ocurrir no tiene emoción ni la fila de caporopa ni nada pues este monográfico va a acabar yo digo lo que va a ocurrir el próximo sábado otro monográfico exacto toma ya